Buenos días, Pablo, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, che, por acá, ¿vos? Bien, también, re tranquilo, sí, mm. sí, disfrutando esta hermosa mañana, ¿no? Sí, la verdad que sí, eh, no por las medidas económicas, sino por el tiempo. No, eh. no, <risa> más vale. Ni hablar. Eh, Danilo, eh, a ver, están organizando la Feria de la Alimentación Sana, eh, danos datos, a ver, eh, ¿cuándo es? Eh, ¿Qué va a haber? Dale, por supuesto, con mucho gusto, mirá. Normalmente la feria es todas las todos los sábados a la mañana, mm. en el horario de verano es de las 9 a las 13 y en el de invierno es de las 10 a las 14. Pero ahora eh, por, por las celebraciones de fin de año, etcétera, agregamos los viernes a la tarde, mm. ¿sí? De 18 a 21, ¿sí? O sea, este viernes y el otro y el próximo también agregaríamos iríamos al Parque Oliver el viernes a la tarde. Sí. Y bueno, Ahí si, si vas a, a nuestra feria además de, de encontrar un, una una hermosa energía y también un, un, un lugar de espacio de, de espacios para para compartir experiencias conocimientos de cómo de cómo vivir de maneras un poquito más ordenadas a las que propone el consumo digamos en la industria de lo, lo que hay ahí en la góndola, sí. es un espacio, además de, de hermoso para eso, es un espacio para encontrar alimentos saludables, ¿no? Ahí podés encontrar frutas y verduras agroecológicas, ¿sí? Muchas de producción local, podés encontrar eh, cosmética natural, conservas, sí. fermentos, planificaciones integrales, no sé, hay elaboraciones veganas, eh, hay plantas, plantines, eh, semillas, etc. Eh, producidas acá por por por huerteros de la zona, eh hay, hay arte local, también van personas que hacen diferentes tipos de artes, hay elaboraciones sin tac, miel, propóleo, polen, no sé, moda circular, eh, helados frutales, qué sé yo, va cambiando porque también van cambiando los feriantes, pero más o menos ese tipo de cosas se encontrás ahí en, en la feria de la alimentación sanal del Parque Liudad. Sí, eh, Danilo, y mm, a lo largo de este tiempo que han venido funcionando, eh, ¿la gente sí. eh, se acerca más? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, ¿Va entrando este esto nuevo o, o, o no o cuesta? Todo, toda la vez. Vos sabés que es toda la vez. Es muy raro explicar eso porque sucede toda la vez. Tenés las personas que... Que sí que, que se que, que, digamos que si sí se alimentan de manera diferente o que permanente de manera permanente van buscando lo adecuado para sí porque no hay una sola alimentación hay una diversidad de maneras claro. de alimentarse se trata de encontrarlo lo apropiado y creo que hay personas que han, van encontrando eso y las ves constantemente después de uh -huh. muchas muchas personas que, que tienen intriga que quieren saber y que van y preguntan y van y compran algo y prueban uh -huh. o sea que la dinámica hay de todo, ¿no? Qué sé yo, es muy complejo. Porque, claro, las, las cosas elaboradas en casa, artesanalmente, eh, por ahí a veces eh, suele creerse que son más caras o qué sé yo, no sé por qué, porque en realidad si uno piensa en, en relación al todo, porque si te com comes porquería de chatarra de la góndola, tenés que pensar que tu salud va a ser afectada, etcétera, tus emociones, todo, y que... También es un costo eso, ¿no? Uh -huh. Por ahí en el en, en lo monetario puede que valga no sé, 100 pesos más, 50 pesos más lo que que se ofrece de manera eh, agroecológica, eh, artesanal, etcétera, casera. Pero si lo pensás en en el todo no es más caro en absoluto, es mucho más económico y está más alineado con con lo que necesitamos para para estar fuertes para todo lo que se nos viene, ¿no? Que eso es para la vida misma, ¿no? Eh, o sea que tienen esta gente que eh, vuelve todos los fines de semana O bueno, cada vez que ustedes están y, y hay otros que van y vienen sí totalmente ah. totalmente sí sí bien, bien. Eh, algo alguna novedad que haya para esta para este fin de para este fin sí. de semana eh, Por, sí sí claro que sí mira tenemos una súper hermosa sorpresa eh, vamos a a contar con Guilletondo, Guilletondo es una de las personas, es un, de las fundantes de la Feria de la Liberia, además es músico. Uh -huh. Él no vive más en La Pampa y bueno, y, y regresa justo para estos días y, y, y va, va a ofrecer unas canciones, ahí nos va a convidar con su arte el sábado de la mañana, supongo que estimo que en torno a mediodía, eso nos, nunca tenemos una hora fija, pero más o menos en torno a mediodía y va a estar, además de la Feria, va, va a estar Guilletondo con, con su arte, que vamos a estar muy felices de compartir. Claro, y esto eh, pero este es el próximo sábado, no este. Sí. Este sábado, este sábado ah. ahora, este sábado 23. Ah, bien. Ah, bien. No no miré mal entonces yo el, el, el, el flyer que anda circulando. Bien, así que este sábado 23 va a estar guilletondo ahí. Bien. Uh -huh. Exactamente. Bien, este bien. sábado 23, Pablo. Bien, y, y el horario dijiste que arrancaba a las 9. Eh, exactamente, de 9 a, a, a 13 horas. Es, es un horario también un poco, no es un horario muy fijo, porque puede que, que a, a las 13.30 encuentres todavía feriantes, claro, no sé, sí. y a las, las 9.20 todavía no han llegado la totalidad, no sé. Mm. Eh, Danilo, y aquel o aquella que produce algo eh, ecológico, eh, sí. ¿cómo puede participar de esta feria? Bueno, mira, la, la la feria es a, a esa asamblearia, o sea, que tiene que acercarse ahí al Parque Oliver uh -huh. cuando estemos y hablar con cualquiera de las personas. Uh -huh. Como esa asamblearia todas las voces son son voces, digamos, no hay no hay jerarquías ahí. Entonces, cuando hable con alguna de las personas, sí tenemos ciertos acuerdos como para darle coherencia el, a la feria, uh -huh. hay de ciertas, por ejemplo, entendemos te, entendemos que ahora está la crisis y y nos hemos abierto un poquito a todo esto, pero Siempre uno de los acuerdos era de no reventa, por ejemplo, ¿no? Ah, bien. Para para bien. fomentar la producción local, para fomentar las las potencias que tenemos cada uno, ¿no? Que mm. podemos producir cosas. Eh, teníamos ese acuerdo, pero bueno, empezamos a ver que eh, se acercaban personas que, que necesitaban ganar dinero, pero que no tenían esta posibilidad todavía desarrollada. Entonces fuimos como, no sé, de algún modo permitiendo eso, ¿viste? Pero... Claro. Sí, sí. Eh, y mm, eh, los productores han ido variando también, y productoras, digo... Eh, a... Sí, hay algo muy mágico, Pablo, que las personas que arrancaron la feria hace más de 11 años ya, porque en noviembre cumplió 11 años, mm. eh, casi ninguna está, ah, o algunas suelen venir de las de esas primeras personas, pero sin embargo... Eh como si fuese un animal está vivo por sí misma la feria viste y uh -huh. empezó funcionó y, y mantuvo desde el comienzo este este carácter de, de asamblearia de de autogestiva de horizontal etcétera de todas estas cosas hermosas que tiene de agroecológica porque también uh -huh. es son los pilares digamos de la feria eh, eh, a lo largo del tiempo a pesar de que las personas hemos sido variando viste claro. y eso me parece muy hermoso que qué sé yo así como a nivel nacional las instituciones puedan perdurar a, a pesar de, de, de todo el arco ideológico uh -huh. la feria también tiene tiene eso no que ha perdurado está viva y a pesar de que hemos ido cambiando no todas las personas que, que la componemos uh -huh. y para los tiempos que se avecinan también está buenísimo tener un espacio así eh, y que, que subsista totalmente además eso es un espacio de, de, de política de perdón de democracia directa de uh -huh. asamblearios Y eso para la confusión que, que hay hoy para la locura que hay a nivel político me parece que es como un espacio de aunque sea chiquitito y muy humilde de aprendizaje de alto aprendizaje porque yo siento que nos, lo que nos pasa también es que, que vivimos en, en individualidades desresponsabilizadas, y eso es, es un precio muy caro que pase paga a nivel colectivo no de la desconexión que hay de de lo político de lo de la, de la parte política de la vida no evitar eso ¿no? bien Danilo, entonces eh, este viernes eh, de forma excepcional y el otro eh, de 18 a 21 y el sábado eh, de 9 a 13 aproximadamente ahí pablo la, la feria por la alimentación sana, eh, no quiero ser agorero pero mañana va a estar complicado por ahí con la lluvia lamentablemente el pronóstico no es sí, sí. alentador, pero bueno eh, este, si no llueve estarán ahí tal cual Exactamente, Pablo. Bien. Eh, Much no sé... muchísimas gracias por el, por el espacio. Disculpa que te, te No, está bien. No no te quería eh, felicitar y bueno, y saludar también. Bueno, Pablo, abrazo grande para vos y para toda ahí la gente que está trabajando y para Kermés. Menarpa bueno. Radio que hacen. <risa> bueno, eh, Danilo, muchísimas gracias eh, que tengas buen día. Gracias a ustedes también. Abrazo. Bueno.